consideramos que este acuerdo es el acuerdo regional que reconoce a los defensores y defensoras ambientales estableciendo mecanismo para una efectiva protección, es decir que a de los pueblos indígenas que habitamos en la Amazonía peruana y que luchamos día a día por la defensa de nuestro territorio y recursos naturales. Para nosotros como poblaciones indígenas y principalmente para Oraú creen necesario que sí debe ratificar el acuerdo de Escazú Nosotros estamos en pleno problemas en plena lucha y ya estamos perdiendo líderes, defensores, y tal vez nosotros como líderes que encabezamos en este momento estas demandas, estaremos también siendo contemplados en la estadística de una de las víctimas más adelante. Justamente los incidentes que ya tenemos, que ya conocemos, por ejemplo, las dos últimas muertes recientes muestran absolutamente que estamos desprotegidos. y nosotros como pueblos indígenas seguiremos en lucha solamente por defender territorio, no podemos estar siendo asesinados constantemente. Y desde aquí pues da un llamado de reflexión al gobierno de turno y a los sectores públicos a tomar acciones a favor de las poblaciones indígenas y mucho más con tal vez una nueva propuesta de ratificación de este acuerdo que tanto nos hace falta en este momento.